Buen día, ahí. Daniela. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. El gusto para nosotros, obviamente. Y bueno, comenzamos con una semana eh, de cosas que venían ya sucediendo, lo que pasaba en Río de Janeiro o bueno, en la derecha, aprovecha la masacre en la favela para poder colocar la violencia en el centro del debate político nacional. Sí. Eh, hace 15 días que no hablamos, ¿no, Daniela? La semana y pasada fue 15, que no pudiste, Plinio. Hola Ángeles, sí, Hola. falté la semana pasada, pero en estos últimos 15 días hay dos asuntos principales en Brasil. Uno es el, el tema de la violencia y el otro es la COP30, que son los dos temas que yo creo que hablaremos hoy día aquí básicamente. ¿no? El caso de la violencia es interesante porque lo, lo que con el tiempo pasando uno tiene más claro qué es la lo que motivó la acción de la policía de Río de Janeiro. Mm. Y en realidad fue mucho menos un problema de atacar la violencia y mucho más un problema político de la extrema derecha. El gobernador de Río es un bolsonarista raíz eh, y que, intento, que, que hizo de la masacre en la favela un factoide político para... ...tomar la iniciativa política en el debate público brasileño. La verdad es que la población a, a, aprobó la, la, la, el masacre. Sí. ¿no? Hay encuestas de opinión pública que muestran que 67% de la población aprobó la muerte de 121 personas sin ningún juzgamiento. Fue un, una, un masacre completo. Y dentro de la favela, 80% de la población tiene la aprobación. Esto se explica porque como la vida es muy violenta y el pueblo no tiene mucha eh, protección contra el crimen organizado, ellos acaban eh, asumiendo, absorbiendo la idea que hay que tratar la violencia con más violencia. ¿no? Hay una otra encuesta que recién salió, salió hoy día Que muestra que la violencia hoy día es la primera preocupación... ...de 38% de la población. En la última encuesta eran 30. Entonces, claro que hubo un cambio en la opinión pública. no Una preocupación grande con esto. Eh, la, la, la reacción del gobierno Lula, como ya habíamos discutido... Eso ...fue de, de una tergiversación. no El gobierno no sabía mucho cómo posicionarse... ...porque... Del punto de vista doctrinario, el gobierno lunes contra este tipo de acción, pero como la opinión pública fue muy, digamos, favorable a la, al masacre, el gobierno no quiso confrontar. Y las encuestas también muestran que el gobierno sintió el golpe y que la, ¿no? el gobierno venía recuperando la aprobación de la población y esta recuperación se estancó, ¿no? paró. Bueno, la derecha aprovechó esto para hacer eh, el debate, no, poner el debate del crimen organizado como centro de los problemas nacionales. Y los diputados de la extrema derecha eh, propusieron un proyecto de ley anticrimen, que lo propusieron así de manera meteórica, y que es interesante para ver cómo la derecha se maneja y qué es lo que hay por detrás de todo esto. ¿No? El proyecto es básicamente aumentar las penas, ¿no? La puni las, las puniciones por gente que sea, esté involucrada en organizaciones criminales. Además de esto, proponen que las, los, el crimen organizado sea uh, denominado como narcoterroristas, sí. que viene un poco al encuentro de lo que propone Trump, ¿no? que es de Decir que, que el narcotráfico son terroristas y con esto también se, se se abre una brecha para que los americanos intervengan aquí en Brasil. Pero más que esto, no esto es interesante, ¿por qué? Porque la derecha nunca ataca la causa de los problemas, actúa siempre sobre los efectos. Pero además de esto, el proyecto de ley que está siendo articulado por los diputados de la derecha y de la extrema derecha, proponen la descentralización del combate al crimen, que quiere decir que el gobierno federal ya no puede hacer investigaciones eh, autónomas sobre el crimen organizado. Y esto es interesante porque esto en realidad revela lo que hay por detrás de todo esto, que es la relación orgánica entre el crimen organizado y el y la derecha. Porque ellos el crimen organizado se organiza por el territorio, municipalmente y en los gobiernos estaduales. Entonces ellos no quieren, y ahí ellos controlan los agentes de la policía, los agentes políticos, el judiciario. Entonces ellos quieren blindar la posibilidad de la receta federal y de la policía federal investigar el crimen. Entonces, eh, bueno, esto es el, este es el debate en el momento... Aquí en Brasil, ¿no? Y que muestra cómo estas relaciones del, de la derecha con el crimen organizado son muy estrechas, uh -huh. pero se presenta por el, para el público como el, la derecha se presenta como el anticrimen, siendo sí. que son en realidad el brazo político del crimen organizado. No es menor lo que decías de que se toca ahí con el planteo de Donald Trump, que digo, lo más fuerte de ver. para darse cuenta de qué se trata, es todo el tema del portaaviones, todo el despliegue naval en el Caribe, eh, las amenazas, y que se da en varios países de América Latina. Ecuador está en una situación tremendamente de emergencia, y está, estos días estuvimos hablando, la Secretaria de Defensa de Estados, o de Seguridad, no sé cómo es que se llama, eh, de Estados Unidos, varias veces fue a Ecuador, y, y están ahí por la lucha contra el narcotráfico, Creo que es obvio que tiene mucho que ver todo esto Claro que tiene que ver, es muy interesante que el, el gobernador cuando habló del crimen, del masacre Hablaba el, el, el tiempo entero, decía son narcoterroristas claro, Que claro. es una, una terminología que nunca se utilizó aquí en Brasil y que además no tiene nada que ver La única cosa que hace es abrir la brecha para la intervención externa Entonces, es interesante porque la derecha se maneja así. Abre brechas para la intervención externa, pero cierra la posibilidad del gobierno federal investigar el crimen. ¿A quién interesa esto? Interesa al crimen organizado porque ellos controlan, en el caso de Río de Janeiro, casi todo el sistema político uh -huh. y judiciario. Entonces, si bien el gobierno federal esto los molesta. Entonces, es una ley... que se hace para proteger el crimen, pero sobre la fachada que es para combatir el crimen. Plinio, eh, a nivel antes de pasar a, a otros temas que también nos planteas, entonces vos ves que a nivel, si se quiere discursivo o de o, o, o de, de los temas que se ponen en la agenda, eh, la derecha está pudiendo cumplir con esto de tem colocar el tema de la violencia en el centro del debate, aprovechando estas situaciones. Mira, Emiliano, eh, eh, en el momento, bueno, la política siempre, no, no, nada ocurre de antemano, no se, se juega en el juego. Sí. Eh, la, el, el esfuerzo de la derecha es hacer del crimen el tema central. Entonces no se discute pobreza, no se discute modelo económico, uh -huh. no se discute medio ambiente, se, discu se discutirá el problema de la violencia. En el corto plazo, en este momento preciso, la opinión pública uh, sopla vientos a favor de la derecha. Pero eh, no hay unanimidad en la burguesía en relación a esto. ¿no? Porque esta, digamos, este avance del crimen organizado sobre la institucionalidad brasileña, esto tiene reacciones en la propia derecha. Entonces hay espacio aún dentro del orden para contraponer eh, esta, esta posición de la ultraderecha y, y mostrar los, los peligros enormes que hay en esto. Entonces hay que ver cómo esto evoluciona, pero la voluntad de la derecha es esta y como, tú, como recordó Ángeles, esto tiene a ver con lo que pasa en el Salvador, con el Ecuador, en varios otros países claro. que están más o menos en la misma onda. ¿no? Lo El Salvador es eh, como especial, ¿no? Sí, seguro. Pero que es un poco el modelo, sí, sí, sí, el modelo sí. así, el modelo así, el pro, sí. el prototipo es Bukele sí, Entonces sí. la ultraderecha cuando ya no tiene más nada se agarra a este problema de la violencia y de la y del masacre como solución para la el crimen organizado. Bueno, Plinio, pasamos a otro de los temas que nos planteas, estas protestas que estuvimos viendo en las últimas horas, también imágenes, eh, protestas indígenas que eh, protagonizaron eh, integrantes de, de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas y otros activistas que estaban acompañando en uh -huh. la sede de la COP30, en, en la cumbre de esta... Eh, este espacio de Naciones Unidas vinculado a, al cambio climático, ¿no? la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que eh, bueno, se vio, eh, si se quiere, eh, puesta en escena también a partir de, de la protesta que rompió en, en esta instancia, sí. Bueno, el gobierno Lula le dio gran importancia a la COP 30, ¿no? sí. la, la está preparando hace hace un año. Y ocurre que la COP30 empieza primero bajo un, una digamos un gran susto de toda la población brasileña con el tornado en la ciudad de Paraná. Sí. No sé si tuvieron ahí las noticias en Uruguay, uh -huh. pero la ciudad del río Rio Bonito de Iguazú, que queda muy cercana de la frontera con, con Argentina. pasó un tornado que mató siete personas y destruyó 90% de la ciudad, que es una ciudad de menos de 20.000 personas, pero de cualquier manera una ciudad grande. Este tipo de de evento climático no es común en Brasil, es muy muy de mi vida es inédito, no yo no no no supe de ningún otro. Entonces Coincide que la COP empieza exactamente con esto. Pero es una COP que viene con la marca primero de las protestas y después de la crisis de credibilidad. Las protestas fueron grandes y nosotros ya teníamos noticia de esto, porque había mucha tensión en Belén, ¿no? donde se hace la COP. ¿no? Porque, y, y estas protestas... culminaron con una manifestación de unas 5.000 personas, entre ellos ¿no? movimientos sociales, ambientalistas, pero básicamente indígenas, ¿no? naciones indígenas. Son tres, de estos 5.000, había 3.000 indígenas. Y resulta que ellos invadieron el plenario principal de la COP para protestar, en, en, en el fondo, por la hipoc hipocresía total que es la COP. ¿No? Porque van a, a Belén para exaltar la floresta amazónica y los pueblos indígenas, pero en realidad lo hacen después de abrir la posibilidad de prospección de petróleo en la Foz de la Amazonía y de no reconocer, no, no, no dar la mínima a las naciones indígenas que no tienen ninguna representación en la COP oficial. Entonces, esto fue, fue fuerte. Hubieron una, una represión muy violenta de la policía, algunos heridos. Bueno, y, y yo creo que la confusión va a seguir hoy día. Sí. Ahora, ¿cómo se da esto? De, quedan en la primera línea de defensa de los recursos naturales, porque es de esto que se trata, ¿no? Eh, de reclamar por la tierra, reclamar por lo que se está haciendo. la gran destrucción que se está haciendo vinculado a, al uso de la tierra eh, quedan los indígenas en la primera fila sin duda alguna ángeles sabes que yo tengo un compañero que me mostró ambientalista que me mostró el mapa de Brasil con la con las manchas donde hay floresta y todas las manchas verdes son básicamente manchas donde hay uh, naciones ahí están los indígenas los asentamientos del MST, ¿no? los pequeños productores rurales. Uh -huh. Entonces queda muy claro en el mapa que quien defiende la floresta son básicamente aquí en Brasil lo, los pueblos indígenas, ¿no? pero eh, ellos no fueron invitados eh, a la cumbre en defensa del, del, del clima. Es interesante, ¿no? Porque también ellos, eh, las protestas que hubo de los pueblos indígenas portaban algunos carteles que decían nuestra tierra no está en la venta y no podemos comer dinero, ¿no? Y ellos mismos decían, quisimos invadir el lugar justamente para mostrarles cuáles son los pueblos que deberían estar en ese evento, ¿no? No siendo invitados, como vos decís, que tendría que ser lo más importante allí. Sin duda alguna, ¿no? Es una, la COP30 eh, está siendo muy didáctica porque es una hipocresía total. Sí. Además, Está, es patrocinada por las petroleras, por todas uh -huh. estas industrias de mineración que, hacen, que son los principales responsables por la polución, por la crisis ambiental que estamos viviendo. ¿no? Entonces, y esto, eh, esto muestra digamos, el impasse monumental que está eh, la, la política del, del ecocapitalismo ¿No? El esfuerzo de enfrentar la crisis ambiental dentro de la lógica del mercado. Esto va quedando cada vez más, eh, digamos, evidente que no funciona. Y, y esto es lo que está por detrás de la crisis, digamos, de las protestas, del esvaciamiento. ¿no? Es una COP muy, muy con poca presencia de países, de, de jefes de Estado de los países. sin la presencia de Estados Unidos, lo que ya era esperado. Entonces queda claro que es un gran evento, ¿no? se, gasta, se gana mucha plata ahí, uh -huh. hay muchos intereses económicos, pero de efectivo, de decisiones concretas para combatir el colapso ambiental, hay en realidad muy poco, porque lo que se propone ahí es, primero, La idea de, de hacer un mercado, de solucionar la crisis con el mercado de carbono, ah. que es en realidad la, la, los, las empresas poluidoras compran créditos de carbono de la floresta, ¿no? como si esto fuera a resolver el colapso ambiental. Después la idea que hay que tener plata para financiar la reflorestación y la defensa de la floresta. cuando el problema real eh, es que se está botando abajo la floresta porque el modelo económico implica la destrucción de la floresta. Y la, el tercer vector de la COP es la idea de transición energética. Claro. Pero no se habla de transición del patrón de consumo completamente irracional del capitalismo ni del gasto energético completamente insostenible del capitalismo o sea, no se discute el, la causa del problema que es el capital la lógica expansiva del capital entonces estamos en un mundo donde es urgente frenar la explotación de la naturaleza por el capital pero hay una total impotencia para hacer esto y la COP es la imagen perfecta De este impasse. ¿no? Entonces, están los que defienden la floresta uh, recibiendo palazos de la policía y los que conspiran contra la, la floresta con muy, muy bien vestidos, ¿no? dando pinta que están uh, defendiendo la floresta. Sí. Nos queda un tema más, ¿no?, que tiene que ver con las finanzas, con la economía y las finanzas, que yo por lo menos no he visto nada del tema que nos plantea Plinio, que me parece que sería muy interesante que nos explicaras la importancia que tiene esta decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés. Eh, ¿Qué significa esto? Esto es para acompañar un poco la, la situación económica, aquí que siempre hay un interés un poco sí. de saber cómo va la, la economía brasileña. Y la economía brasileña va dentro de la, del cuadro de estagnación, que es un cuadro estructural, va bien. La inflación está estabilizada, la, la, la economía crece, pero está con tendencia a disminuir el crecimiento. O sea, no hay ningún gran problema. Aún así, el Banco Central brasileño hizo una decisión de mantener la tasa de interés. básica de la economía brasileña en 15% al año. Esto significa la segunda mayor tasa real de interés del mundo. Y, y el efecto de esto es que Brasil hoy día gasta más o menos 8% del PIB sal, solamente para pagar los intereses, las, las, los gastos financieros con la deuda pública. O sea, esto asfixia las finanzas públicas. Y, o sea, estamos en un modelo económico que es un modelo económico que beneficia el gran capital ¿no? y esto no se cambia y cuando juntamos todo, ¿no? la violencia, la, la crisis ambiental y el modelo económico queda claro que esto todo, es, todo, es un solo paquete. O sea, el modelo económico es el principal responsable por poner abajo la floresta en Brasil. Y, y es esta, este modelo que es hecho para los super ricos la principal, principal causa de la pobreza. Pero esto todo, ¿no? el debate público hace una alquimía para que esto no, no se ponga de manera clara a la población. Yo creo que, lo que la, la tarea que tenemos es exactamente de mostrar las vinculaciones de todo esto y mostrar la absoluta inviabilidad del capitalismo que ya no tiene ninguna razón de ser ninguna justificativa histórica muy bien muy bien tenemos que ir cerrando por acá de fútbol viste que hace tiempo que no tenemos uh -huh. que tirar nada no así ningún eh, no sé intercambio de de sí mejor no hablar de fútbol que yo hincho por Santos y Santos ahora juega con 10 jugadores por qué Porque el dueño del equipo el dueño del equipo es Neymar ¿no? Sí. y Neymar es un ex jugador pero o sea, que ve las, la, los partidos dentro del campo entonces <risa> la situación está pésima y, yo creo que el equipo corre el seri, serio riesgo de bajar a la segunda división otra vez no, no, no, no, no. ¿cuántos años tiene Neymar? Neymar no es tan viejo tiene 32 años ah, pero no. la verdad es que su cuerpo ya no, no, no tiene ninguna condición de jugar fútbol Entonces queda todo el tiempo en el departamento médico y cuando entra en campo no, no corre, asiste. Va a mirar y, el partido digamos, de adentro. Y, y, y, y hace bueno. advertencias a los, a los eh, eh, compañeros de equipo que ya están más o menos hartos de Neymar, o sea, claro. una crisis total. Entonces, claro. es mejor no hablar de fútbol, Ángeles. No, mejor, mejor. Y de acá ni, ni hablamos, así que mejor. <ríe> Tu recomendación, no hablemos de fútbol Plinio, la semana que viene estamos de nuevo Estamos, tranquilo Un abrazo grande Chao, chao Puerta abrazo, Ángeles, Daniela, Emiliano Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario Hasta la gracias, próxima, Plinio Chao, chao Um samba enredo, um samba em e um parte do alto.